Con la alegría de poder comunicarnos con todos los oyentes que desde diferentes lugares eh, Nos permiten el ingreso a sus vidas y así también a generar estos temas de debate, de conversación Hoy con la alegría de recibir a los chicos de la Escuela Nacional Número 13, Tomás Espora eh, ¿Cómo les va chicos? Bien, bien, bien, ¿Quieren decirme sus nombres? Así eh, empezamos con las presentaciones de los más importantes que son ustedes Nombre y apellido Laura Andrade Lorencia Gross Bracamonte también Ana Mallericona Rodrigo Aruni, Gabriel Sierra Alta, Pedro, Pedro Ramos, Pedro Ramos. Bien, todos muy tranquilos, todos muy calmos, sí, sí con ganas de hablar, sí, sí, sí, bastante. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál fue el tema que eligieron? Bueno, los temas que elegimos fueron sobre anoche los lápices, la lucha de los estudiantes secundarios y el voto juvenil. A todos les contamos que, bueno, en estas semanas también nosotros vamos recordando diferentes hechos y van pasando cosas en la ciudad de Buenos Aires, de donde estamos transmitiendo, eh, por lo cual también vale la pena a veces parar la pelota, debatir un poco y empezar a ver qué está pasando dentro de las escuelas de la ciudad y qué está pasando a nivel de educación, cuál es la posición que tienen los chicos y demás, ¿no? Sí. Eh, queríamos saludar nosotros a la gente que se puede comunicar Por ahí con nosotros Vía sitio web ¿A dónde nos pueden encontrar? En www.programareg.com.ar El correo electrónico si nos quieren escribir Horalibre.arroba.programarec.com.ar También están en Facebook. La semana que viene seguramente van a estar las fotos de ustedes. un algún videíto. Así que podrán buscarse. ¿Cómo las buscan en Facebook? Programarec. Todos juntos. Escribe Programarec. Y también tienen la posibilidad de escuchar los programas. Este programa seguramente estará en dos semanas en el aire. En la red eh, Farco. Que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias www.farco.org.ar Otra vez más lento, así la gente puede ahí bajar. Les cuento que lo que tienen que hacer es van a la solapa de la izquierda donde dice Producciones, así hacen clic, te va a pedir que te hagas un usuario, el usuario es gratis, ponés el nombre que querés, una clave, y ahí pones Bajar Producciones, y buscás Hora Libre, que somos la última creo de todas, la número 13 y ahí tenés la posibilidad de bajar todos los programas desde el principio eh, de hace dos años atrás ¿sí? desde que estamos en la red Farco esto queda en un sitio web que es www.farco.org.ar Y tenemos la alegría, entonces, de, de poder compartir esta transmisión radial que hoy se graba, pero que va a salir al aire en diferentes oportunidades y en diferentes ciudades. Así que les vamos a mandar un fuerte abrazo a toda la comunidad que formamos, los que somos parte de esta Red Farco, y en especial a todos aquellos que sabemos que son nuestros oyentes, gracias a diferentes emisoras radiales, que ellas son... FM Mural, Chipolete y Río Negro. FM La Nueva, Formosa Capital. FM de Raíces, La Plata, Buenos Aires. FM La Posta. Morena, Buenos Aires. Radio Comunidad. Villa, Villa Lubano, Ciudad de Buenos Aires. Radio La Milagrosa. Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio La Nueva Sur, La Luna Sur, Pumahuaca, Jujuy. Radio El Aguilar. Comunidad del Aguilar, Jujuy. FM Educativa 92.3. Río Gallego, Santa Cruz. Radio Cultura de Santa Fe. Radio Cultura Santa Fe.wordpress.com A todos ellos les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por ser Radio Escuchas y por retransmitirnos a cada una de eh, las direcciones de estas radios. Eh, chicas, gracias por nombrarnos también. ¿sí? Eh, cuéntenme ustedes cómo es esto de que es importante también para ustedes tratar acerca de algo que pasó hace tantos años como eh, el día que nosotros tenemos asociado al, al boleto estudiantil, los que tenemos más de 40, ¿sí? pero que tiene que ver con la noche de los lápices, quizás muchos de ustedes lo conocen más por la película. ¿sí? Eh, ¿Por qué este tema hoy? Bueno, elegimos este tema porque nos parece que es un tema bastante importante para todos los estudiantes secundarios, también estudiantes terciarios y primarios, me parece que es eh, uno de los primeros pasos de la lucha estudiantil después de la dictadura. Eh, Ustedes saben que eh, estaban luchando estos, estos alumnos estaban luchando por el boleto estudiantil y fueron desaparecidos de sus casas. Hubo estudiantes que sobrevivieron, hubo muchos que desaparecieron. Entre ellos está Claudia Falcone, Francisco López Montaner, Horacio Húngaro, Daniel Racero, Claudio De Hacha y María Clara Ciochini. Ahora, ¿por qué vale la pena seguir hablando de la lucha estudiantil? ¿Hay alguna lucha hoy en la actualidad? Eh, hoy en la actualidad sí, hay varias luchas. Eh, ahora se está luchando contra el cambio de currícula que viene de la mano de la gestión macrista. Eh, hay 11 colegios tomados en la capital federal, entre ellos el Pellegrini, el, K el Normal 11, el Mariano Moreno, el Lirurtia, el Lenguas Vivas... Eh, la, eh, algunos que dependen de la uva Del peregrino sí, claro. Por ahí está bueno También empezar a ver Qué pasa con esto del cambio de currícula ¿no? Después vamos a poder abordar un poco eh, Acerca de Cuáles son los peligros de esta currícula Porque en realidad podría ser hasta una mejora Pero el problema es que No lo es No lo está haciendo no Uh -huh. Sí, hoy es... A ver, yo le cuento a los oyentes porque es un programa que tiene mucho que ver con la actualidad. Uh -huh. En el día de hoy no siempre tratamos temas que están tan asociados a la actualidad. Hoy es 20 de septiembre, ¿sí? ¿sí? Eh, por lo tanto, posiblemente este programa se siga escuchando durante los próximos 15, 20 días. Entonces hay que tener actualizada la, la memoria y saber que estamos hablando al día 20, ¿sí? Hoy hay sí, sí, sí. colegios que están tomados, quizás, si Dios quiere, en una semana sea, no hace falta la toma, qué sé yo, o quizás se, se, se, sumen, se sumen más escuelas Sí, también hay que recordar de que venimos también de un año en el que hubo muchas ¿Hubo muchas hubo muchos colegios tomados 62. la lucha se, 62 colegios tomados, que no es poco, uh -huh. y todos en el plan de la lucha de seguir, seguir para adelante ¿Y ahora por qué tuvieron que tomar los colegios el año pasado? ¿Qué es lo que pasó el año pasado? El año pasado hubo muchos colegios tomados por el cierre de cursos. Nuestro colegio también sufrió el cierre de cursos, estuvimos tomados un mes y cinco días. Y los demás colegios tomaron por el cambio de currícula, que fue cuando se quiso implementar, que gracias a Dios se tiró atrás, hasta el 2015 este año. Eh, los estudiantes reclamaban reuniones para, por, para que sea un cambio de currícula con consenso de todos los chicos, que los chicos puedan elegir eh, cómo se iba a cambiar la currícula de cada uno de esos colegios. Después me van a contar a ver cómo se toman las decisiones en las escuelas, si es posible o no esa mirada más democrática, donde incluso los estudiantes, las familias, los docentes, los no docentes, aparte los directivos son los que toman las decisiones, o si sigue pasando como en otras épocas, donde las decisiones las toma uno solo y uno ni se entera hasta que viene el cambio. ¿no? Tenemos un audio para escuchar. ¿Quién lo presenta? Eh, el audio eh, es de Leticia Soderas, una exalumna del Colegio Nacional 13. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. ¿Cuáles eran las luchas que se llevan a cabo por los estudiantes en tu época? Bueno, yo agarré el último coletazo de la dictadura en la secundaria. Imagínate que en esa época no había muchas luchas que se podían... que se podían llevar a cabo. En nuestro centro de estudiantes se ocupaba de de que los pibes mantuvieran limpio el colegio, no se podía protestar, eh, no se podían pedir cosas. Lo que nosotros queríamos como estudiantes lo teníamos que conseguir de la puerta del colegio para afuera, incluso el apoyo. ¿Cómo se llevaban a cabo esas luchas? En ese momento nosotros lo más atrevido que hicimos fue eh, una sentada en el patio que nos duró una hora. Lo que hacíamos, lo hacíamos todo por atrás. Eh, íbamos a la noche a pegar carteles, O pegábamos carteles en el baño, nos pasábamos notas, pero no era que se podía hablar de, de lo que eran nuestras expectativas, porque eh, vos decías, bueno, hay que vamos a pedirle al director que venga a arreglar el baño, y por ese pedido te ponían amonestaciones. El criterio que nosotros teníamos de lo que era la lucha estudiantil era otra cosa. Tenían a los directivos y a los profesores a favor o en contra? Los directivos y los profesores eran como otro estatus social. La relación que nosotros teníamos era de un inferior a un superior. No teníamos amigos preceptores o amigos profesores. A un profesor jamás se lo tuteaba. Con un profesor no se tenían conversaciones personales. ¿Cómo es la educación hoy en día? Es mucho más abierta en lo social, en principio. Los chicos que ahora están en la escuela secundaria se educaron en democracia. La idea de el hablar, el reclamar, es mucho más abierta ahora que antes. Yo creo que como educación, antes estábamos muy bien. Estábamos mal en lo social, pero había un criterio como culturoso, incluso en las familias. Entonces el que tenía posibilidad de estudiar, que no eran todos, estudiaba bien. El que no tenía la posibilidad de estudiar, nunca iba a estudiar. Eso también marca una diferencia ahora todos los adolescentes, tienen la posibilidad de estudiar y se estimulan las capacidades. En ese momento, si eras un poco lento, directamente te sacaban de la escuela y te ponían a trabajar, porque el estudio era una inversión que hacían los padres, que costaba mucho, y aunque no fuera una inversión del Estado, el, el Estado se quedaba con el derecho de decidir si vos podías seguir estudiando o no, por buena conducta o por mala conducta, por buen promedio o por mal promedio. El aula sale al aire. Hora libre. Antes estábamos escuchando a Leticia Lloveras, ¿no? El apellido. Sí. Eh, una exalumna de... ¿De qué edad más o menos? ¿Saben? Un 46 Más, más o 6, menos Tampoco me la mandé tan al frente <risa> <risa> Sí, más o menos cuarentona digamos. Y que nos contaba un poco cuál era la relación que tenía ella en la escuela ¿no? ¿Qué cambios advirtieron ustedes en esa escuela que ella de alguna forma describió Yo creo que con mucho detalle Y con la experiencia que ustedes tienen Con los profes, entre ustedes, con las autoridades Si lo comparan ¿Cómo es esa relación? Yo, yo creo que cambió mucho el trato con los profesores y autoridades Antes, como decía Leticia Lloveras No se, no había trato de amistad entre profesor y alumno Directivo y alumno Ahora, eh, como cambió tanto eh, Los alumnos ya son como un amigo más de los profesores eh, Los profesores tratan de tener la mejor onda con los alumnos Ahí aparece una cuestión que alguna vez Eh, yo tuve que discutir con otros colegas ¿no? que es esta idea de que uno es como un amigo sí, pero no. no digamos. a ver, ¿cómo es eso? adentro del colegio, adentro del aula para mí me parece que es un trato de respeto hacia los profesores pero afuera del aula en horas libres o afuera del colegio es un trato de igual a igual somos todos amigos, somos todos personas, somos todos compañeros digamos, hay un reconocimiento de que todos tenemos los mismos derechos sí, los roles son distintos tenemos las responsabilidades también y eso siempre se va a marcar uno puede ser muy amigo pero se supone que es un trabajo y es lo que hacen y lo que y nosotros vamos a aprender ese trato de profesor alumno siempre va a estar ahora está esa buena onda de por medio que hace que todo sea como más cómodo más, y de más hecho apá, por lo menos a mí me pasa con muchísimos alumnos que más allá de que uno tenga como un trato más relajado eh, los alumnos tienden a respetar muchísimo más al docente que pone el límite en el momento que tiene que poner tienden a respetar mucho al docente que sabe acerca de su materia sí, sí. y entiende a afrontarle respeto al profesor que no sabe poner límites, al que todo el mundo lo pasa por encima mm. o el que no sabe sobre su asignatura o no pasa así sí. pasa? Sí, pasa. hay mucho de esto o sea, no es solo buena onda es buena onda pero con cierta sapiencia y con cierto control de algunas situaciones Digamos, no, no es que si un profesor va en plan de hacerse el divertido la va a pasar bien de hecho no sucede así ...también hay que saber cómo tratar a los alumnos... ...hay que saber cómo poner los límites... ...y cómo eh, tratarlos adentro del aula y afuera. En tal caso ahí hay una cuestión real... ...yo creo algo que es bien interesante... ...de lo que decía Leticia... ...que es que antes había como... ...una, una, una mezcla, digamos, de presencia muy fuerte... ...de lo culturoso... ...quizás una falta social... ¿no? ...una falta de reconocimiento social... ...de los alumnos y de los estudiantes... Hoy me parece que lo que hay es esa conciencia, que ustedes, como estudiantes, tienen derechos. Y derechos es que nosotros, los adultos, tenemos que hacer fuerza para que sean respetados. No solo ustedes. ¿sí? digo, No es tan fácil hacer, a veces, respetar los derechos, o sí. No, no. no. Si no, creo que no hubiese sido necesario no. todo esto que tu tuvimos que hacer, y segui seguimos y seguiremos haciendo si es necesario. Mm. O sea, la lucha que se lleva a cabo en las escuelas secundarias no solamente por eh, la educación pública, sino también por los derechos de los estudiantes. ¿Qué le dirían ustedes a esos adultos que por ahí andaban diciendo que lo que ustedes querían era no tener clases? Eh, yo le puedo decir que puede ser que en algunos puntos tengan razón, porque hay muchos alumnos que dicen si a las tomas y si a, la, a las tentadas por el hecho de no tener clases. Pero hay muchos que son eh, alumnos activistas que están y se ponen las pilas y quieren lo mejor para la educación y para ellos. ¿Y qué es lo que están buscando hoy, concretamente? Hoy se, se está buscando que la educación sea una educación de calidad, eh, que haya derechos, muchos más derechos de los que hay, los derechos que necesitamos para los estudiantes, o sea, y buscar la manera de que eso cambie, de que las autoridades y las autoridades del Ministerio no nos pasen por encima y quieran decidir por nosotros. Hoy eh, ustedes están reunidos con otras escuelas y, y con, Entre ustedes ¿cómo, ¿Cómo están organizados? Ahora estamos tratando de organizar El centro de estudiantes para poner poder Tener una, una articulación con los demás colegios Con las coordinadoras de estudiantes Pero más allá de eso sí tenemos una, Un trato, una, una amistad Con otros colegios, nos hablamos Y llevamos un acuerdo también con los demás colegios Por ahí Yo quería preguntarles, bueno, esto es como ustedes Viven la experiencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando a nivel legal? ¿Qué está pasando eh, en el marco de las leyes? ¿Qué, qué, qué empieza a suceder? Eh, digo como para empezar a contar a los oyentes también de cosas que vamos a hablar más adelante. ¿Hay alguna ley que proteja esta lucha? ¿Hay, hay algo de esto? Sí, hay una nueva ley que salió este año eh, mm. sobre la ley del centro de estudiantes que se promulgó el 1 de agosto de 2013. Y es la que avala que cada colegio Tiene el derecho a tener un centro de estudiantes A formarlo Y que las autoridades educativas Puedan darle un espacio físico Para que ellos puedan proseguir con esto Bien, después vamos a comentarla en detalle Con algunos de los artículos Pero lo que me interesa es que Empecemos a, a, a ver también que no es solamente Como ustedes perciben o lo que a ustedes les parece Porque si no podría quedar por ahí Bueno, no, tengo un conjunto de adolescentes caprichosos Que quieren que las cosas cambien En realidad no Acá el marco regulatorio y la, la ley lo que dice es que te, debieran existir formas de representación democrática hacia adentro de las escuelas por medio de los centros de estudiantes, esto debe organizarse. Sí, sí, pero también hay que tener en cuenta que ellos están la oportunidad, tampoco es obligatorio. Hay muchas escuelas que, que quizás ellos mismos deciden que no querer hacerlo. Sí. Pero eso ya va, depende de cada escuela y la decisión que tomen los chicos. Hay, bueno. mucho, hay muchos que no, no le prestan atención a un centro de estudiantes si quiere al tema de los delgados bueno, de hecho hacerse cargo de tomar decisiones no es sencillo ¿Y no? ¿ustedes qué edad tienen? 16, 17 como muchísimo 18 16, 17 y algún que otro repetidor con 18 <risa> ¿Sí? sí Digámoslo así sí. ¿votaron todos? yo no sí. Sí. ¿vos no? ¿por no, qué no votaste? Tampoco. porque no salí en el listo ¿Habías hecho el trámite para... ¿Tenías ganas, digamos, de, de ir a votar o no? Sí, me no, da lo mismo. Te claro, da lo mismo. No es lo mismo tener ganas, estar movilizado, que hay que me dé lo mismo. No. O sea, yo lo que tuve es que colgué mal con el tema de renovarme el DNI, notoriamente Y lo hice muy tarde. Lo hice hace poco. Bueno, no es tan grave. Yo tengo no, sí, familiares sí. que me dijeron, che, el, la mañana del domingo, hoy se vota. ¿A quién voto? Ah, bueno. <risa> sí, son adultos. <risa> Sí, yo le terminé diciendo, que, bueno, como eran las primarias Elegí a uno de los que no conoces Y votalo <risa> Claro, pero Por un criterio concreto que era, bueno, a los que ya conocés Ya sabés a los que tenés bronca No sabemos bien por qué, pero tenés bronca sí, eh? Por lo menos elegí a uno y dale la oportunidad de que tenga la posibilidad De ir ahora a la segunda vuelta era, No más que ese criterio que no es un criterio muy democrático no. casi caprichoso Entonces, lo que, ¿por qué les cuento esto? porque precisamente uno habla de querer decidir de tener vida democrática y un centro de estudiantes pero resulta que movilizarse para votar estar informado para saber a quién votar o tener militancia de modo que uno incluso pueda ser candidato implica un laburo que no sé si estamos todos dispuestos a sostener el tiempo ¿Los demás votaron o no? ¿Ustedes votaron? Sí, sí ¿Y cómo fue esa la primera vez que votaron? Sí, yo sí ¿Cómo fue la, la experiencia? Eh, se habló mucho en mi casa ¿Sí? Uh, sí ¿Se discutió adentro de tu casa? ¿Cómo fue? No, hablamos tranquilo. Aquí íbamos a votar cada uno ¿Y votaban a los mismos o a, a, a, a distintos? Votaron a los mismos Yo igual estaba en contra En los que, quisieran, que quisieron votar Ajá Estaba en decision, en realidad Bien, y al final a quién votaste A los que ellos votaron A los mismos que sí. toda la familia ah, Hicieron una causa común, digamos bien No, no, no, digo no me cuentes a quién votaste Pero digo, eh, llegaste a un acuerdo Y todos fueron a votar los mismos y, O vos decidiste Yo decidí Bien, y ahora para la segunda ¿Pensás votar a la misma persona o no sabemos? No sé, todavía no sé, estoy pensando La idea sería volver a ir así como en grupo con la familia y todos votar a la, a, para el mismo lado o podría llegar a votar en, a otro candidato. Vos. Por ahí a otro, candidato Bien. ¿Y vos cómo fue tu experiencia? No, en mi caso fue por decisión mía porque mi familia tampoco influía, en, no me decía a quién votar ni, ni por qué. Más que todo yo averigüé y lo que me pareció a mí fue a quién elegir. Bien. ¿Cómo les fue en las votaciones? Qué bueno, Bastante, Bastante bien. Bien. Están, digo, van a estar en la lucha de la segunda. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? La gran mayoría. ¿Vos votaste? Sí. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo fue la experiencia de votar? Y sí, estuvo buena. Fue la primera vez que voté y tenía. Sí. ¿Tenías ganas? Sí, tenía muchas ganas. Te sentís patriótico. Te pregunto, hiciste, eh, ¿sí, tuviste que hacer el trámite, de renovación del DNI antes y eso. Ah, ah sí y eso hubo que hacerlo en tiempo y fecha no porque vos quedaste fuera por eso sí sí por por coleado y por no moverme bien era muy engorroso el trámite no no y media bueno. hora sí la <risa> verdad o sea al menos el dni se hizo un toque fue fue un día fui además podría haber ido solo tranquilamente solo hice la partida de dni me una foto ahí y listo o sea qué valor tiene hacer el dni sí. qué precio Es gratuito, es gratuito, pero según la multa que tenés, pues si lo renovaste o no lo renovaste. Sí. sí, es eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Si no lo renovaste a los 16 o a los 8, tenés multa por no renovarlo. Yo no, había, no no lo había renovado nunca, ni a los 16 ni a los 18, y cuando lo fue a hacer tuve que pagar 70 pesos. ¿A qué edad tenés vos? 17. O sea, bueno, a los 18 no llegaste, o sea que tenías una renovación pendiente la de sí. los 16. Bien, ¿vos tenés DNI? Sí, tengo un DNI. Y, y votaste No, no voté por una por una un chispoteo ad... ¿Cómo es un chispoteo? <risa> dícese del chispoteo Dos puntos, a ver, explíqueme Fue porque me quedé dormido eh, <risa> Espero que al, a los oyentes no le haya pasado lo mismo <risa> Porque soy solito eh, bueno. Te quedaste dormido sí, quedo... el día domingo Sí, día domingo Completo Seis completo. horas porque... Claro. de las 8, 9 de la mañana no, no, no, no, tenía ensayo a las 2 de la tarde con mi banda y no me alcanzaba el tiempo para ir y volver otra vez y lo, lo dejé ajá <risa> bueno, yo acá es donde quiero digo que empecemos a poner ustedes me van a empezar a poner así los oyentes escuchan, pero ustedes me van a empezar a hablar de esa cuestión que significa la vida democrática donde uno asume responsabilidades o no se hace cargo o no y resulta que no es tan sencillo sacar se algunas cuestiones entonces sí. vamos a hablar un poco de eso tenemos para escuchar un testimonio sí quién me lo presenta quién habla ahora ¿El testimonio de Alicia puede ser ¿Sí? Eh, ah, no, eh. sí ahora vamos a escuchar un testimonio una exalumna eh, Alicia Choveras también exalumna de no es alumna de otro colegio un colegio de monjas cómo veía la educación en tu época iba a una escuela privada de monjas donde todo era bastante estricto, había mucha exigencia en cuanto al estudio. Nosotros estudiábamos no tanto investigando, sino más en lo que encontrábamos en los libros. En mi época se usaban mucho los libros. No había ni siquiera eh, muchas fotocopias, que bueno, era ajustarse a lo que decía tal o cual autor. Las, este, la bibliografía que usábamos era eh, siempre cosas oficiales, ¿no? Bueno, libro de historia, el de Ibañez, el de... de el de Drago. ¿Cuáles eran los temas que preocupaban más a los, a los adolescentes en esa época? Como, como adolescentes siempre hay eh, hay temas particulares que, que cada uno se va ligando. A mí en, en especial me gustaba mucho la música, pero con mis compañeras de colegio, por ejemplo, nos dedicábamos a hacer, a hacer reportajes en la época del Mundial. Por ejemplo, nos fuimos a la calle Florida y nos inventamos una serie de preguntas para hacerles a los extranjeros. Y las preguntas estaban en torno a cosas que nosotros no sabíamos, pero que, que, se, que todo el mundo decía o que se decía de, de nuestro país. Entonces tratábamos de investigar a ver la gente de afuera qué sabía de lo que pasaba en nuestro país. Que este tema del terrorismo de Estado, todo esto que sucedió, que no estaba expreso en ninguna parte. Solo sabía que eh, si sabías algo no podías hablar, tenías que callarte. Seguinos por Facebook como... Programa REC Seguramente la experiencia de estudiar en un colegio laico es distinta de estudiar en un colegio católico con monjas y donde quizás el hincapié no está puesto en la ciudadanía sino más en esta cuestión de vivir en la religiosidad católica y demás. Pero les pregunto a ustedes porque de esto veníamos hablando, ¿no? Eh, vivir la ciudadanía de forma activa no es sencillo. ¿sí? Eh, por ahí una de las cosas que vos decías, eh, me contabas fuera de aire, es que vos acompañabas a tu viejo a votar. Sí. ¿sí? ¿Y esta vez también lo acompañaste? Sí, lo acompañé a, a pesar de que no llegué a renovarlo, lo acompañé igual. Y quería eso o sea, me sorprendió porque fue como mucho más fácil, digamos. No sé si porque hubo mejor organización o por qué yo me acuerdo cuando era chico yo sentía eterno el tema de la mira, a votar se comía me, todo el mediodía toda la tarde posta hay algo que es que primero me parece que tenemos como más ejercicio no entonces también quienes alguna vez fuimos presidente de mesa o estuvimos como vocales de mesa también vos ya más o menos sabes cuál es tu tarea Entonces ya, bueno, si te toca de vuelta No sé si te pone contento, feliz Si te parece que es una fiesta de la democracia O que es un garrón A mí particularmente no me gusta ser autoridad de mesa Pero sí sucede que uno ya sabe más o menos Cuál es el trámite Entonces a esta altura lo que pasa es que uno también Ya tiene como algunos acuerdos claros Ya sabe cómo hablarle al gendarme, cómo hablar a los partidos Quién se le mete, quién le toca la urna y quién no Entonces estas cosas también hacen Que la cosa se empiece a ser como medio ágil Lo otro es que cambiaron los listados Sí, a mí esta cosa que, que te entregaban un papelito... ...que un plasticola tenían que pegar... ...no me pareció muy, muy moderno... voy a ser sincero... ...pero que tenían que pegar un papelito... ...ellos, cada vez que votaba uno... ...había que pegar... O sea, el, ...el procedimiento boligoma a mí... ...me parecía como medio gorroso... ...sobre todo teniendo en cuenta el pobre presidente de la mesa... ...pero es cierto... ...que esto de arrancar un troquel y dártelo y que te vayas... ...es mucho más rápido que andar buscando... ...en una lista donde antes tenía el tamaño de la letra de máquina y había que buscar a la gente y tenías mucha más cantidad de gente por mesa. Sí, sí. Digo, hay más cantidad de mesas, más cantidad de escuelas habilitadas, hay como o, o, otro ejercicio, no? Sí. En eso está bueno que, que empezamos a también a ver eh, cómo se van dando los cambios. Ustedes tienen eh, otro DNI, ¿no? Sí. Es, es este DNI. <risa> sí. y, y en este ley aparece algo que es, ya aparece tu foto ya aparece y quien está de presidente de mesa tiene ese dato Pero te tenés que parecer a lo que están ahí porque si no, no estás <risa> también es todo mucho más rápido, antes había como que chequear todo en las tres listas y era Pero como era algo más engorroso eh, ¿querían comentar algo? o vamos a escuchar la música ¿qué quieren? <risa> ¿escuchamos alguna música? dale Bueno, vamos con el tema de Sui Generis, Rajuña las Piedras. Detrás de las paredes que ayer te han levantado Te ruego que respires todavía Apoyo mis espaldas y espero que me abraces Travesando el muro de mis tías y las las piedras y rasguña las las piernas y las rasgu... piernas. de irritarte es que solo quiero despertarte y por corazón yo saco que lloran desde el fondo empieza a amarte con toda mi piel estábamos ahí a Charlie García junto con Nito Mestre en Rajuña de las Piedras con una versión de su llenery la histórica, ¿no? Estábamos hablando acerca del marco legal y también los cambios que se fueron dando en esto de la vida democrática. ¿Qué querían, a ver, qué investigaron y qué tenemos para, para contar a los oyentes acerca de los marcos regulatorios que hacen posible la vida democrática dentro de la escuela? Bueno, dentro de eso está la ley del centro de estudiantes, uh -huh. que fue sancionada el 3 de julio del año pasado, de este año, mejor dicho. Eh, básicamente cuenta esta ley que dice que todas las escuelas de nivel secundario o adulto tienen el derecho de formar un centro de estudiantes. Los colegios privados también. Sí. Por lo tanto, ahí aparece algo que es, seguramente van a haber diferentes formas de organizarse en las escuelas. Porque no es que están obligadas, sino que tienen el derecho. Lo primero es un derecho. Que... Bien. Y tal, seguramente van a haber otras resistencias cuando los alumnos se quieran eh, organizar. No hay resistencia en todas las escuelas. Quizás la experiencia a veces en algunas escuelas es que los adultos no tienen ganas. En esta escuela, por ejemplo, históricamente el director quiere que los chicos tengan nosotros otros estudiantes e históricamente los chicos no se organizan no es tan sencillo sí. eh, contale a la audiencia quién, qué, quién es esta escuela estamos en los estudios de la EMEM Escuela Municipal de Enseñanza Media la histórica Número uno Instituto Escolar 13 y el director es el fundador de la escuela Carlos Mirés eh, así como el patriarca Los Pájaros <risa> alguien que quiere que los chicos eh, participen históricamente es difícil, lo que sucede es que a veces por darle el gusto al director los chicos se organizan para alguna vez o durante dos o tres meses, pero sucede que no logran organizar un centro de estudiantes que perdure en el tiempo. ¿sí? ¿Cómo es la experiencia de ustedes con estos, con estos artículos que conocen de, de, de estos cambios en la ley? ¿Y, y cómo los toca a ustedes? Digo? Cuéntenme. Nuestra experiencia como centro de estudiantes eh, fue un centro de estudiantes bastante parecido a este colegio que usted está nombrando, Eh, siempre tuvimos la oportunidad de formar un centro de estudiantes Pero la toma del 2007 Se disolvió en el 2008 Y nunca más se formó un buen centro de estudiantes Los centros de estudiantes que formamos Duraban dos o tres meses eh, Yo fui presidente del centro de estudiantes Durante tres meses el año pasado uh -huh. Y este año se disolvió de vuelta Ahora estamos tratando de armarlo Porque la rectora que tenemos, una nueva rectora eh, Está buscando la manera De que nosotros también participemos Bien, hay como una especie de acompañamiento, digamos, por parte de los adultos. Sí, este año, por suerte, sí. Bien, más o menos me ponen acá la ayuda del compañero. ¿Qué artículos plantea la ley eh, que les parezcan a ustedes relevante comentar, por lo menos? ¿Sí? De... Estrictamente, ¿Qué, ¿qué cosas regula? En el artículo 2 dice que las autoridades educativas jurisdiccionales y las instituciones educativas deben promover la participación y garantizar las condiciones institucionales para el funcionamiento de los centros estudiantes. Bien. Digo, ahí ya aparece también la cuestión de cuál es la actitud que debieran tener los adultos, en tanto responsables de la institución escolar. No es tan sencillo, de todos modos, ¿no? Porque para ustedes o sea, acaban de dar cuenta que no es sencillo ir a votar, Imagínense, <risa> mira como te miro. <risa> Se quedó dormido. Eh, no, no es sencillo tampoco organizarse. ¿Todos ustedes participan del centro de estudiantes? Yo sí. Digamos que, o sea, o, digamos, los que participan sería más que nada los delegados. los delegados, sí, delegados, eso. Y después es abierto al que quiera ir. Este año estamos tratando de formar un centro de estudiantes Donde todos los alumnos sean participativos De ese mismo centro de estudiantes Más allá de que haya delegados y no haya delegados Que los alumnos, cada uno Vaya por su cuenta a las asambleas Que forme parte, que diga su opinión Y se va a ser tomado en cuenta Y va, va a tener la posibilidad de hablar Y decir lo que tenga que decir Lo que les pregunto es ¿Por qué no participan los que no participan? ¿Cuál Tal vez porque no están bien informados Una es porque no saben bien de qué se trata Segundo, sí. porque como decías vos, o sea es difícil tomar mano o meterse en algo, o sea, tenemos una responsabilidad, pero también es una responsabilidad ser parte de esto, claro. porque por ejemplo quedarse a una reunión después de la escuela es un tema para los pibes, digamos, uh -huh. es un des no, no, también o sea. hay que avisar en casa, digo, sí, que, sí, bueno. también, también eso, también depende mucho. Eh, imagínate que tenés una familia que no le cae toda esa onda de los centros de estudiantes, o, o que piensan, no están, no están de acuerdo o sea no no le da mucho pie al, al chico a la chica que quizás si le interesa o quizás quiere ver cómo es pero no no lo dejan bien no, no no digo no es tan fácil tampoco la organización con respecto a lo que se piensa muchas veces muchas veces se piensa que el centro de es un grupo de pibes que está queriendo tomar la escuela y en realidad muchas veces lo que están buscando es que pongan estufas sí. o que arreglen el techo o que una materia donde un profesor se enfermote con suplente de una semana a la otra y no que estemos sin clase tres semanas o ese tipo de cosas que son como las más cotidianas ¿no? eh, en el caso de ustedes eh, les pregunto el año pasado ¿por qué cosas se tomó la escuela? ¿y qué relación tiene con, lo que, con las tomas de este año? El año pasado se tomó el colegio por el cierre de cursos en el mes de junio. Nos cerraron dos cursos de comunicación social, un cuarto año y un quinto año porque tenían baja matrícula y poca cantidad de inscriptos. Poca sí. cantidad de inscriptos. Estuvimos eh, durante un mes y medio en la asamblea permanente reclamando reuniones en el ministerio eh, para tratar para ver qué se podía hacer con el cierre de cursos porque no teníamos el espacio físico para tener 30 alumnos en un curso. Eh, después de ese mes y medio de asamblea permanente, tomamos el colegio durante un mes y cinco días, donde tuvimos asambleas con los estudiantes para ver a qué se iba a llegar. Tuvimos reuniones en el ministerio con el director de media eh, para ver qué se podía plantear una solución para este problema. ¿Y ahora qué, en qué situación se encuentran? ¿Siguen cerrados los cursos? Se abrió uno. Se reabrió uno para la fecha de la que se dijo digamos. tenés idea Pedro? Eh, tenían planteado abrirlo el 1 de septiembre pero lo abrieron recién el día 16 de septiembre bien que es nuestro curso digamos que era el, cu el curso que ahora reabrió que era cuarto Tercer, tercera, tercera, tercera, comunicación. tercera comunicación son ustedes y en eh. el caso de ustedes, ¿tienen profesores nuevos? No, los no, no. De ¿Cómo digamos, es? este, este grupo de ahora, nos quedamos en cuarto primera Que era el que estábamos, salvo una chica acá. Dos, dos, ah, salvo dos. Y bueno, los profesores que Cuéntame están... cómo fue ah, paren, porque si no los oyentes no entienden, como yo lo estoy entendiendo. ¿Cómo es esto de que ustedes eran un mismo curso y eran otro y ahora son, están partidos, cómo es? ¿Cuántos eran en el curso? Treinta y dos. Treinta y dos. En el curso a principio de año. Sí. Porque habían cerrado, entonces dos cuartos se juntaron en uno. Sí. ¿Ustedes qué orientación tienen? Comunicación Ahora, o sea, abrió otro curso y ¿qué pasó? ¿Se dividió la cantidad de alumnos? Sí, sí, sí. ¿Y cuántos quedaron en cada cuarto? 16, 16 cada uno. 16 en cada cuarto. ¿Y ustedes en qué cuarto están ahora? Cuarto tercera. ¿Cuarto tercera qué es turno? Mañana. Mañana. Mañana. ¿Y ustedes? También lo mismo. Mañana. Cuarto primera, ah, mañana. Por la primera mañana. Ajá. O sea que actualmente hay como dos cursos y, la, y los profesores que tienen otra carga horaria son otros docentes o son los Otros mismos? docentes. Otros docentes en el curso que se reabrió son los docentes que están el año pasado, que pas habían pasado a disponibilidad y este año les devolvieron las horas. Ahí está el dato también, la fuente laboral, ¿no? Los profes sí. que estaban en disponibilidad estaban sin laburo en este momento. Sí. Por lo tanto no tenían nada para hacer con respecto al dictado de clases de cuarto año. Ahora que se reabrió, ustedes tienen la, por ejemplo no sé, le respetan el seguimiento de las materias en los meses anteriores, las notas anteriores todo lo que sacaron hasta agosto digamos es válido sí, sí, sí, sí. ahora les cambiaron los profesores sí, sí es un tema ese. Sí. porque pensá que vos venís teniendo todo un año clases con ciertos profesores y que te lo cambien la verdad y también los compañeros aunque había que hacerlo la verdad que era necesario por eso fue todo lo que luchamos ustedes el año preferían que se separen los dos grupos y que estén los dos cursos sí bien las aulas entraban los treinta y pico No, no. No. La primera aula que tuvimos no, no era el, Que era a la que nos volvieron ahora Que somos 15 Que ahí sí estamos bien imagínate con 15 dieciséis sí, ocupamos casi todas las sillas imagínate 30 chicos en una aula Muy chica Después nos cambiaron Y ahora que se volvió a reabrir no, Nos dividieron Y se volvió a usar otra aula ¿Cómo que viene está? para el año que viene esto? ¿Qué va a pasar con los chicos de terceros? ¿Los chicos de terceros llegan a ser más alumnos O también son pocos? Idea? Eh, los alumnos son bastantes, pero eh, los cursos, las especialidades, buscan la manera de articul articular el cuarto año con el tercero para buscar eh, que llenar la matrícula de cada uno de los cursos. Igual se notó muchísimo la diferencia del año pasado a este, en los, los cuartos, en los terceros también, o sea... Al parecer sirvió todo esto de las tomas, de todo pues los pies se pusieron las pilas, se concientizaron, digamos. Uh -huh. Y vos, este año, en 30 chicos en un curso, que si bien tendrían que ser dos, llenábamos la matrícula, que eran 15 chicos. Claro. Que eran 20, creo, y después se pasaron a 15. ¿Qué orientaciones tienen en la escuela ustedes? Tenemos perito mercantil, bachiller común y comunicación social. Bien, el ¿comunicación social es bachillerato con orientación En comunicación. En comunicación todos les lleva cinco años nada más que ustedes optan por si se quedan con un bachiller sin orientación, el orientado o el perito mercantil sí. eso también implica un cambio de horario o en todos los horarios tienen las opciones las tres opciones eh, ¿Cómo? en todos los horarios tienen la, las tres. o sea opciones. vos podés cursar perito mercantil o comunicación social tanto turno mañana tarde ah. como sí, noche sí, claro. igual se eligen las especializaciones desde el cuarto ¿no? eh, de cuarto, sí. desde desde cuarto año sí. hasta Bien. tercero bachiller común y después empezar la especialidad o se dicen o sea que primero segundo y tercero son comunes a todos los que cursan sí, la escuela sí, sí, sí. bien bueno está bueno como noticia digo saber que los profesores han recuperado su espacio laboral sí, sí. vuelven a estar en, ya dejan de estar en disponibilidad y están en funciones ahora por otra parte seguramente la escuela va a tener que hacer algo para tener más cantidad de alumnos sí. en esto bueno hablando eh, tocando reiterando ese tema eh, nosotros la dis la discusión que tuvimos con el ministerio el año pasado fue que no podíamos llegar a la matrícula necesaria porque no había espacio físico en las aulas de talleres. No teníamos tampoco el inmueble necesario para tener la matrícula, ni el espacio físico en las aulas. Por lo cual, si fueran 30, sería un problema. Sí, sí, sí. Bueno, ahí es donde hay que atender la realidad de cada una de las instituciones, y también bueno, la disponibilidad edilicia con la que cuentan. ¿no? Chicos, eh, vamos a escuchar el testimonio de quién ahora. Eh, el próximo testimonio que vamos a escuchar es de Gastón Chávez, un alumno de turno tarde. ¿Cuál es la lucha que se lleva hoy en día por los adolescentes? Mejorar la escuela pública, la educación y también estamos en contra de la reforma curricular que propuso el gobierno porteño de Mauricio Magri. ¿Cuáles son los medios por los que se lleva a cabo la lucha? Hacemos marchas, sentadas también, y nos juntamos con otros colegios para también apoyarlos que también tienen este inconveniente con el cambio curricular. ¿Tiene apoyo de los directivos y profesores? El año pasado tuvimos el apoyo solamente de los profesores, de los directivos no tuvimos nada, y este año también tenemos el apoyo de los profesores y de los directivos no tenemos. Hora Libre. La comunicación hace escuela. En el aire hora libre le cuento a los oyentes que estamos con los chicos eh, de la Escuela Nacional número 13, Tomás Espora, del barrio de Villanueva. Sí, sí, ¿Sí, sí. sí, muy cerca de la zona sur oeste de la capital federal. Hoy en los estudios de la Escuela de Enseñanza Media número 1 y Escuela número 13 en Escaladia de Lepiane, aquí en el barrio de Lugano, para aquel que nos esté escuchando en alguna provincia. Somos todos de la zona sur de la capital. Los chicos han venido a hablar con nosotros acerca de qué pasa con las tomas en las escuelas, la vida democrática en la escuela y esta construcción de ciudadanía que se hace día a día y que no es tan sencilla de llevar adelante desde esta posición de estudiantes. ¿no? Y antes estábamos hablando de, bueno, hay una ley acerca de centros de estudiantes y también hay por ahí eh, una experiencia con respecto a las tomas. Eh, escuchábamos ahí el testimonio de, de Chávez era no sí, Gastón Chávez. Chávez Gastón Chávez ¿Alumno? un alumno no de turno tarde sobre estas cuestiones que ya tienen que ver con la situación actual digamos qué esperan ustedes que suceda de acá al futuro cercano digamos en esta en esta disputa que están teniendo con el gobierno eh, de Macri y, y la Nes la nueva escuela eh, secundaria, eh, secundaria. <risa> eh, de calidad de calidad guarda. Les pregunto a ustedes ¿qué, ¿Qué es lo que les gustaría que pase? Eh, a mí me parece que Antes de aplicar la NES Tendrán que fijarse Las instituciones en las condiciones que están Porque hay muchos colegios que no tienen la capacidad Como para poner talleres De más o que les pongan más horas Porque no tienen el espacio físico Bien, una de las cuestiones es que En esa adecuación no colapse La escuela, ¿no? ¿Qué otras cuestiones les, les preocupa o les gustaría a ustedes empezar a, a decir con claridad como para que los oyentes también se enteren por qué tienen miedo a que vengan estos cambios? Y lo que decíamos de que haya un poco más de participación en las decisiones. O sea que los alumnos también puedan formar parte de la decisión. Porque pensá que, o sea, toda esta reforma va a afectar directamente a los alumnos. O sea, el tema no. curricular, el tema horario, ya sea el, el tema. Tendrían que que incluir a los alumnos en el, la toma de decisiones actualmente no están incluidos los estudiantes en la disputa digamos, nadie los escucha ahora ni... eh, se está tratando de que los estudiantes sí. participen haciendo asambleas en los colegios eh, donde el ministerio baja información, donde se leen y cada uno da su opinión y después saca una, una decisión de todos los, los alumnos, profesores y directivos eh, se quiso plantear el tema de la escuela pionera como se postergó hasta el 2015 la Anes eh, ¿Qué sería la escuela pionera de, de qué se trata ese proyecto? ¿Quién lo puede explicar brevemente? El proyecto pionero de la escuela NES de la escuela Anes eh, se consiste en que cada colegio puede eh, elegir si lo, lo elige si lo quiere o no a la, al proyecto NES O sea que serían como las primeras escuelas que estarían viviendo este cambio. Exactamente. Sí. O sea, ser pionero sería como ser la, la, El colegio piloto, como me había dicho En un momento eh, Eva Que se atreve como a, a ver Si hace los cambios Para, para hacer experiencia ¿no? Y ustedes chicas eh, Sobre en, en este nuevo marco digamos eh, ¿Qué cosas tienen para comentar con respecto A las leyes, a las edades Las cantidades de alumnos que participan ¿Qué datos tenemos de esto? ¿Tenemos algún dato acerca de Establecimientos o o diferentes formas en las que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. hay algún dato de esto? no Algunos tienen por ahí, a ver. O, o artículos, claro. Mira, <risa> mira. Esto, ¿Esto de qué es? El voto de los eh, 16 años. El voto los de los 16 de... años, la uniforme. Las chicas se hicieron. A nosotros investigamos que la cantidad de menores de edad que estuvieron para votar este año fueron 191.800. Mira y era el 1,68% de del padrón definitivo. Su incidencia dentro del padrón total era muy poca. Sí. Bien, está claro que todavía a los 16, 17, 18 años, tanto como para las votaciones, tanto como para la vida democrática en la escuela, no están teniendo mucha incidencia, chicos. Esto es así. A ustedes les gustaría participar más, pero también hay una cuestión ahí de tener que aprender a participar, me parece. Sí, hay que tener en cuenta que el tema de del voto a los 16... Es el primer año que se implementa, los alumnos, los, los eh, chicos tienen miedo, los adolescentes tienen miedo de participar, eh, también se dejan llevar mucho por lo que dicen los demás. Eh, es difícil. De, sí, eh, habrá que esperar a cómo se adapta a lo normal, a lo cotidiano, digamos, lo que va, viene pasando año tras año. Pensemos en esto, ¿no? Con los mismos 16 años, eh, cuando pregunté yo acerca de su participación en la vida democrática de la escuela por medio de los otros estudiantes lo que les pasa a ustedes es que me dicen bueno, no participamos todos y los centros de estudiantes tienen más años en la ciudad sí, hay, digamos, hay más de 30 años de experiencia en muchas escuelas de la ciudad de Buenos sí, Aires sí. y todavía cuesta porque no estamos acostumbrados a, con, a reconocernos como sujetos de derecho sino más bien como alumnos <risa> eh, más bien sí, nos bien. entendemos hijos, nos entendemos hermanos nos, nos comprendemos como estudiantes, alumnos Nos, no nos pensamos tanto como sujeto de derecho como sujeto que tiene que hacer respetar su ciudadanía y que claro. es responsable de las acciones ciudadanas y, y también de lo que hablábamos antes de venir acá era de que por ejemplo muchos también se ponen las pilas cuando les toca a ellos claro. también eso estábamos hablando porque ahora hay estos 11 colegios tomados por las diferentes luchas que están haciendo y estamos hablando de que también estaría bueno participar ya sea de, de cualquier forma digamos ayudar porque nosotros también estuvimos en toma, hubo muchos niños en toma y se notó digamos la ayuda, la participación, esa, esa aire de solidaridad entre nosotros, porque si no la llamamos entre nosotros quién nos ayuda digamos, claro. y ese es el tema, está todo bien, nadie se mueve, ahora cuando te pasa a vos ahí te empieza a doler un poco. sí yo recuerdo a ver acá la gente del comercial número 6 que tenía este mismo edificio, el año pasado los chicos tuvieron un límite muy claro que fue el invierno, cuando en el invierno tenían agujeros en la pared Y lo que les pasaba era que les habían hecho los ojeros para poner las nuevas estufas Pero no habían llegado las estufas, entonces estaban los ojeros en la pared Cuando te llegan los 4 o 5 grados de invierno Se siente Se siente y los chicos empezaron a movilizarse Pero hasta ese momento no había movilización Ahí en algún momento parece que entender que hay que llegar a un límite Donde uno dice, bueno, bueno, hasta acá Hasta acá te lo permito ¿Sí? digo, me parece bien interesante hacer este paralelo entre lo que ustedes plantean con la vida democrática de la nación y la otra es la vida democrática en la propia comunidad, en la, en la comunidad pequeña y educativa, sí. todo lleva aprendizaje ¿sí? vamos a escuchar algo de música y relajamos un poco, ¿les parece? sí, ¿Sí? Bien, vale. ahora escuchamos un tema que se llama Rezo por Voz de Charlie García y Espineta Oh estaban las voces de la Pumer detrás junto a Charlie García y Espineta haciendo rezo por vos eh, nos quedaba también algo más para escuchar sobre un testimonio sobre el voto de los 16 años no sí, sí. Eh, estos testimonios tienen que ver con esta experiencia de haber salido de haberse animado de haberse movilizado de haberse aquí vamos dormido. a escuchar a ver si dormido <risa> <risa> vamos a escuchar ahora a varios jóvenes o a uno sí, sí. Ah, buscando distintos ah. testimonios de chicos que votaron y que no Estaban de acuerdo con este tema Bien, ¿y cómo, cómo sí. hicieron la tarea? Cuéntame, ¿cómo se recogieron esos testimonios? Primero que nada fuimos En el colegio más que todo uh -huh. Buscando a chicos que Querían compartir Lo, lo que su opinión, Y si estaban si, si habían votado Cómo les había ido y todo eso Perfecto, escuchamos entonces la respuesta de estos jóvenes Tu nombre es? Ariel Aguilar ¿Cuál es la, tu opinión sobre esta ley? Eh, no, no estoy de acuerdo, porque los chicos de 16 años no tiene la capacidad para votar. ¿Votaste? No. La verdad es que me parece no no, no estuvo a favor a un principio, pero bueno, lo tuve que cumplir en esta selección del paso de agosto. Digamos que yo opino que si baja la, la edad para poder votar, deberían bajar la edad de, de impunidad también. Es una de las opiniones que yo mantenía. ¿Qué punto tuviste en cuenta para elegir al el candidato que votaste? Sí, eh, bueno, este yo siempre supe el candidato porque en mi casa... Digamos que es un ámbito muy político, tengo padre dirigente y bueno, yo soy que votar. entonces las personas que influyeron en tu votación fueron tu familia más que todo? Podría ser mi familia, sí, exactamente. Fueron los que más me influenciaron, digamos. ¿Cuál es tu opinión sobre esta nueva ley? No me gusta, porque creo que los chicos de 16 años todavía no saben lo que quieren. y No me parece bueno. Votan por votar. ¿Votaste? Sí, voté, pero por obligación, porque yo ya tengo 18 años. ¿Qué puntos tuviste en cuenta para elegir al candidato que votaste? No, ninguno. ¿Cuál es tu opinión sobre esta nueva ley? Yo creo que está bien, que simplemente el voto a los 16, porque están dando voz y voto a los chicos más chicos, que también pensamos. Pero por otro lado, siento que le están dando importancia solo el, a la candidatura, porque es un año electoral y hay muchas cosas que se tendrían que modificar y ver que a los 16 años, si tenés el poder de poder elegir a quién te va a gobernar, también creo que tendrías que tener las sanciones que correspondan a las personas que antes tenían la responsabilidad de votar. ¿Qué puntos tuviste en cuenta para elegir al el candidato que votaste? Eh, la propuesta que presentó, eh, los manejos que hacían, aparte investigué eh, un poco sobre los candidatos que me gustaban, así que me basé en, en lo que hicieron y en lo que proponían. ¿Influyeron en tu decisión? Escuchaba la opinión de mis amigos y de mis papás, pero yo elegí a quien quería, no, no porque los demás lo hayan elegido, sino porque a mí me, me convencía la propuesta. Comunicate con Hora Libre a través de programarrec.com.ar o en Facebook, busca Programa Rec. Ya estamos cerrando el programa con los chicos del de Nacional número 13. Eh, chicos, la pregunta es, bueno, por ahí, bueno teníamos como diferentes posturas y situaciones reales que se fueron dando con esto de participar en la vida democrática tanto nacional como en la vida de la escuela la pregunta es ¿qué quieren ustedes que le pasen a nuestros oyentes al escuchar sobre este programa? ¿qué les gustaría que que, que movilice o qué quieren que eh, de algún modo se genere con las audiencias que nos están escuchando? yo en los oyentes adultos me encantaría que Inciten a los adolescentes a movilizarse, a los adolescentes que empiecen a movilizarse, a reclamar sus derechos, a hacerse valer como personas, a hacerse valer como sujeto de derecho y que nunca se dejen pasar por encima porque nosotros como adolescentes somos el futuro de todo lo que viene. Y también por el lado, ahora no adultos sino de los chicos, que, que se animen a hablar también, a mostrar sus cosas, porque también muchos creen que no, no hay nada que los apoya. Pero así como se arma esta onda de solidaridad digamos entre, entre las escuelas tomadas que fue el año pasado, por ejemplo que saben, que, que, que tiene que hablar tiene que hacerse escuchar, que no se queden callados con las cosas que les, les pasa y les aqueja bien, ¿algo más quedó para decir? no, no, lo mismo que independientemente los chicos busquen la manera de defender sus derechos y se informen sobre todo lo que está pasando al menos empiezan informándose uh -huh. sí después movilizarse que pero que no por, tenga miedo también eso no tener miedo ni a buscar la información ni a preguntar entonces va a ser más fácil en algún momento establecer ese diálogo en la conversación eh, queremos que, tenemos que mandar un saludo a Natalia ¿sí? ¿quién es Natalia? la profesora. profesora de teoría, ¿Te te, y teoría y técnica de la comunicación claro. que me ayudó mucho er, pero, ahora, ahora está ir. en licencia está embarazada <laughs> Entonces, esperemos Andamos, que salga todo bien con ese embarazo. Sí. Un abrazo grande a Natalia Dinoto Les cuento que estuvieron en el aire, en la coordinación de piso, Eva González García, en la operación técnica Néstor Cortés, que les habla Cristian Gaura. Yo les digo, chicos, hasta la semana que viene, muchísimas gracias por venir. Despídanse diciéndome sus nombres. Pedro, Gabriel, Rodrigo, Ana, Tatiana, Lorencia Laura. Ellos son los que semana a semana nos dicen, esto es hora libre, y nosotros les decimos un abrazo grande hasta la semana que viene cuando volvamos a decir buenos días buenas noches buenas tardes esto es Hora Libre chau, chau. Tu non ho me che que tiene che que ma a vivir.